Estuvo el cuarto encuentro plurinacional、eh, de Argentina en las instalaciones de la Facultad de Periodistas. de periodismo de la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, el sábado 15 y el domingo 16 estuvo este encuentro, ¿no? De pueblos e identidades indígenas, afrodescendientes, migrantes y diversidades que, bueno,、eh, se, se, convocó en todo el país, ¿no? Así que queríamos tener información de primera mano. Para eso estamos con el Lamien, con el hermano comunicador periodista mapuche, Puma Catrileo. ¿Cómo anda usted, Mari Mari Lamien? Marimari y Mari, Karina, Marimari Mari ahí a, a la gente del piso y a la audiencia. Acá estamos con Camila, la mía. <risa> bueno, Marimari Mari, ahí también. Sí, estuvimos realizando este cuarto encuentro plurinacional en la sede de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de La Plata. d u r a n t El e sábado iniciamos a partir de las 9 y n o v e d i t a con una ceremonia multicultural. Eh, a su vez, también ahí、eh, las la palabras de apertura, de bienvenida de distintas distintos referentes de los distintos colectivos participantes, para luego pasar a los talleres, que en total fueron 10 talleres esta vez, este año: Comunicación con Identidad, Africanismo del Sur. Descolonización del género,、eh, educación pluricultural, lo, lo, la política plurinacional, lo de genocidio indígena, artes y culturas para la descolonización,、eh, medicina ancestral,、eh, y me falta alguno más que en este momento no recuerdo. e r o n los originarios en la guerra de Malvinas, también. También, totalmente. Que me llamó、Eso、la atención. Un... ¿eh? Sí, sí, fue un taller muy. Interesante también porque、eh, a su vez este año contamos con participación tanto de, de, de combatientes indígenas como no indígenas. Y los compañeros no indígenas lo que decían era que le había llevado tiempo, pero al final con el tiempo terminaron reconociendo y sintiéndose muy hermanados con los combatientes indígenas que、eh, habían sufrido bastante ahí durante la guerra, pero no todo el mundo lo sabía. Entonces fue como muy, muy, muy, muy sorprendente para muchos combatientes que no eran indígenas el, el doble ocultamiento que vivieron los combatientes indígenas, n o porque si bien los combatientes cuando llegaron a Argentina fueron ocultos, en el caso de la población indígena fueron más ocultos durante mu muchísimos años más. Claro, teniendo en cuenta de que la mayoría de los pueblos, principalmente、eh, mapuche, tehuelche,、eh, se está.、Eh, es el, el tema de las tierras, de los territorios, ¿no? Y es como contradictorio esto de que los Lamién tengan que haber ido también a luchar por un pedazo de tierra que, bueno, que también se le sacó s sus propios territorios, ¿no? Se debe, haber, debe haber sido un, bastante interesante el, el conversatorio este, Lamién. Sí, sí, fue muy interesante. En realidad, todos fueron interesantes porque hubo i e r n ejes transversales, como los 40 años de democracia,、uh -huh. la derechización de la política、eh, en, en distintas provincias, específicamente más que nada、eh, en la zona de Mendoza, pero también el avance de los discursos de odio y estigmatización hacia el pueblo mapuche, como si el pueblo mapuche fuese el causante de todos los males. O sea, de repente la mediatización de ese discurso que, que estigmatiza al pueblo, que primero creó el enemigo interno, Mapuche, eh, eh, esa violencia verbal lo que trajo consigo fue violencia física, la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, el fusilamiento de r o f i t a y, y el asesinato de Tenil y Azaray, pero a su vez también en estos últimos tiempos una nueva avanzada por parte de Picheto, de la gente del PRO y de la derecha, diciendo que. Los mapuches no somos oriundos de Argentina ni originarios de este, de este territorio, sino que somos oriundos de Chile. Y lo peor ha sido y lo más sorprendente: que la legislatura de Mendoza、eh, aprobó u n diputados i tiene medida de sanción este, esta declaración que declara que los mapuches somos originarios de la Araucanía. Con, eso, con, ese, con esa declaración, o、pues, sea, yo que soy mapuche y hoy vivo en Quilmes, o、pues, sea, tranquilamente. Si, si fuese por ellos, no tendría ciudadanía argentina y tendría que tener ciudadanía chilena. Entonces, es como que a veces se confunden las cuestiones, ¿no? Hay una Argentinidad xenófoba, racista, monocultural, que es la, con la que se creó el Estado argentino, pero a su vez también hay otra Argentinidad, la Argentinidad de las compañeras y compañeros, y la de los pueblos indígenas también, porque a ver, todos los pueblos indígenas tenemos nuestra primera identidad, que es indígena, pero. Al ser formado en el sistema educativo con la historia argentina y el mundial de fútbol y todos los deportes que hay y un montón de cosas que hay, u n o también tiene teniendo ese sentimiento de argentinidad, que no es el mismo de los xenófobos y de los racistas, obviamente, pero ese sentimiento también va calando en el alma, en el corazón y, y en la mentalidad de, de que i n e s nos formamos en este país, ¿no? Sí, y además también hermanarnos con lo, los LAMIEN afrodescendientes, migrantes y las di diferentes diversidades que atraviesan quizás、eh, situaciones similares a las nuestras, ¿no? Sí, sabés que el primer encuentro fue en el 2019 y el primer encuentro fue e en naciones, pueblos e identidades, indígenas, afrodescendientes i n migrantes. Y en ese primer encuentro se sumaron compañeras trans, travestis, que eran de pueblos indígenas, otras eran inmigrantes. Otra s era afroindígena, y ahí en la, en la comisión, en el cajero de género, se resolvió la sumatoria de la diversidad a la convocatoria. Porque eh, eh, hay muchas personas que están atravesadas por muchas identidades, son, o sea, no somos, somos interseccionalidades、uh -huh. con distint distintas identidades, y eso hace que, que nos reunamos. porque... A su vez, también entendemos que somos los colectivos más proscritos de la política, aunque militamos en distintos movimientos sociales, organizaciones políticas, en la territorial, en, en la identidad indígena, ¿no? en el derecho, los derechos humanos, a la hora del armado de lista y todo eso, lamentablemente somos los que q u e d a m o s afuera. Entonces, ese también es un reclamo hacia la misma militancia, hacia las organizaciones políticas y sociales donde milita cada.、Eh, Cada participante del encuentro, porque a su vez también、eh, estamos bregando y estamos luchando por la conformación de un Estado plurinacional. Y ese Estado plurinacional lo vamos a conseguir, obviamente, ocupando espacio s、eh, con nuevas propuestas políticas y la distribución también del o s recurso. o s n ¿no? Pero, ante todo, lo que nos frena mucho también es el avance de la derecha, que la derecha no nos quiere para nada, digamos. Bien, Damián. Bueno, más o menos un resumen de, de lo que fue. Sabemos que bueno, fue muy concurrido. No sé si, si por ahí, como para cerrar,、eh, alguna conclusión de lo que fue este, este encuentro. Sí, la conclusión principal es esto de que l p e d i d o de reconocimiento、eh, y de reparación histórica por los genocidios los indígenas que han sucedido. Eh, eh, sacar a la luz, sacar la verdad de todo lo que sucedió durante las campañas genocidas que se d i e r o n en Argentina, a su vez también el pedido de libertad de las presas y presos políticos indígenas, de Facundo Gineguala, de la a LAMI que está detenida en Bariloche y la a LAMI que, que se trasladó a b i e r n a también, de Miguel Rosalas también, y、eh, un, un, una ley de propiedad comunitaria urgente. Qué es lo que necesitamos para que las comunidades que están en los territorios puedan tener resguardado su territorio. Y una convocatoria para hoy día que se hizo, que se está haciendo ahora, digo, una marcha del Congreso a Plaza de Mayo en el Día del Aborigen Americano, que para nosotros es el comienzo de la Semana de los Pueblos Indígenas. Eh, eh, pero bueno, está todo encadenado y hoy en día estamos participando de esa marcha también. Buenísimo, t a m b i é n Eh, le agradecemos un montón la comunicación y le mandamos un abrazo gigante. y Hasta siempre, entonces, vamos a estar en contacto seguramente para cualquier novedad que surja por allí. Un abrazo grande, nos vemos en Calvián. Muy bien, un poco el repaso ¿no? de lo que fue este encuentro plurinacional allí en La Plata. Interesantes también las mesas de debate ¿no? que, y、sí. las temáticas que se iban tocando. Está, está,、um, me parece eso de, de, de poder hermanarnos, como decía Lamiel,、sí. ¿no? en las diferentes situaciones que tienen que ver con el racismo, con, con, con el clasismo, ¿no? esto que, que tanto tenemos alrededor.